Borges es un escritor, ya lo sabemos, absolutamente fundamental, insoslayable, conocido en el mundo, traducido, estudiado en las mejores universidades. Eso no cabe duda, pero el que lo lee va a comprender por qué. Porque bueno, Borges creó una forma de hacer literatura, un lenguaje literario que, que realmente le es propio y, bueno, y de ahí que se haya generado el adjetivo borgeano. ¿sí? Tiene su propio estilo literario, tiene su forma de adjetivar muy sintética, un vocabulario que es muy reconocible, muy de Borges, eh, una manera de ver el mundo a través de la literatura que es muy propia y que reconoce cualquiera que lo lea medianamente, tiene hallazgos literarios increíbles como bueno el ritmo de la prosa en Hombre de la esquina rosada o frases que uno va leyendo y releyendo en sus cuentos qué sé yo en Emma Suns cuando ella habla de la muerte del padre y para dar dimensión de la importancia de ese hecho dice algo así como que Emma eh, reconoció que la muerte de su padre era lo único ...que había ocurrido en el mundo y seguiría ocurriendo sin fin. Algo así, si no es literal, porque lo leí tantas veces y me fascina esa frase. O sea, no dice, como diría cualquiera, bueno, para ella era lo más importante... ...la muerte del padre era fundamental. No, no, la muerte del padre era lo único que había ocurrido en el mundo... ...y seguiría ocurriendo sin fin. Es una forma de captar la realidad y transmitirla a través de la literatura... Borges es fundamental, ha inspirado a escritores, muchos dicen que sin Borges no existiría la actual eh, literatura hispanoamericana, es una influencia tan importante que bueno, Harold Bloom lo incluye en su canon de los escritores imprescindibles para la cultura occidental.